Sí, hola, buenos días. Eh, esta es la segunda jornada de, de paro que tenemos en la provincia. Ayer se dieron las primeras 24 horas en conjunto con el Parque Nacional, estuvimos en la ciudad de Cipolletti. Y hoy estamos acá, eh, la idea es poder entregar un petitorio al Consejo Escolar, Valle Inferior, donde esperamos que, que en breve no, nos puedan atender. Eh, Pedimos básicamente llamada paritaria, urgente, somos los únicos estatales que no hemos recibido ni recomposición ni aumento desde septiembre de 2025, así que lo que estamos pidiendo es básicamente eh, que llamen a una mesa de diálogo, Eh, y, y el no descuento del día de paro entendiendo que es legítimo el derecho a huelga está en nuestra constitución, así que lo que esperamos es eso ¿sí? que se respete el, el artículo 14 bis de la, de la constitución Esperan ser recibidas entonces la entrega del petitorio justamente al medio de las puertas del consejo escolar al medio están, están cerradas en este momento Están cerradas, sí, entendemos de todas maneras que va a salir alguna autoridad a recibirnos eh, y si no estaremos acá haciendo permanencia hasta que nos atiendan Comentame, justamente el día de ayer entonces estuvieron en la ciudad de Cipolletti. Comentame cómo fue la, la marcha, justamente. Sí, nos convocamos alrededor, alrededor de 500 personas de toda la provincia. Eh, estuvimos transitando las calles de Cipolletti hasta la base de los dos puentes, donde se hizo el acto formal. Eh, Básicamente eso, en un, en un porcentaje aproximadamente entre el 80 y el 90% de adhesión. ¿Han tenido al menos números aquí de la ciudad de Viedma, de al menos, eh, las, lo, las escuelas que al menos han comenzado justamente con el ciclo lectivo? Sí, ayer en, en Viedma fue un porcentaje alto, no, no hubo un inicio normal de clases de ninguna manera en ninguna institución. Eh, y en el día de hoy sí, efectivamente, bajó el porcentaje porque obviamente estamos, como te decía, sin aumento desde el mes de septiembre con las resoluciones de descuento de paro a la orden del día, con lo cual eso obviamente que, que afecta y, y nos condiciona al momento de hacer paro los docentes renegrinos porque estamos por debajo de la, de la canasta básica, con lo cual cada uno es obvio que va a cuidar su bolsillo. ¿Entonces el día de hoy hay un número más alto entonces, de adhesión de los docentes que el día de ayer? No, hoy es un día más bajo. Ah. Ayer estuvimos en el 90%, hoy estamos hablando del 50%. Genial. Bueno, en ese sentido también eh, la idea es tratar de entregar el petitorio. ¿Se puede comentar un poco también justamente de qué forma este petitorio? El petitorio es en, es en función a lo que se estableció en el Congreso. ¿sí? Nosotros en principio creemos que sin paritaria, sin diálogo de por medio... ...no es posible ningún inicio posible... No hay, ...no hay manera de poder iniciar regularmente... ...nosotros el jueves tenemos nuevamente congreso... Eh, ...y no tenemos ninguna oferta salarial que, mmm, que analizar... ...porque no ha habido diálogo en el medio de, una, de un congreso y del otro... ...o sea que lo que esperamos hoy, urgente, llamada paritaria. ¿Cómo se encuentran las situaciones edilicias justamente... ...al menos de las escuelas de aquí de la ciudad? Tenemos escuelas complicadas... Eh, no todas, hay algunas que están en mejores condiciones que otras. Hay edificios que eh, tienen fallas estructurales históricas. Tenemos las, eh, los edificios de la, de la Escuela 296 del barrio, eh, del barrio 20 de junio, el Jardín 10. Toda esa zona de, de edificios está muy comprometida. Y después en los distintos barrios tenemos en cada una de las instituciones eh, alguna complejidad. Cuestiones que hemos venido trabajando con el Consejo Escolar, eh, pidiendo y exigiendo una, un plan que sea estructural, porque en realidad el Consejo Escolar lo que tiene son fondos mínimos, lo que necesitamos es que la provincia invierta en las...